Estamos aquí, Vilma, y estamos con Soledad Román, quien es parte de la ETAP, porque están convocando a talleristas y queríamos que nos cuente sobre esta convocatoria. Primero la saludo, Soledad, buen día. Le... Hola, buen día, ¿cómo están, chicos?、Eh, sí, bueno, la convocatoria se abrió el primero de octubre,、eh, tienen como propósito convocar a talleristas interesados, interesadas en coordinar、eh, espacios de, de, con salida laboral, digamos.、Eh, no hay un. Un taller específico, digamos, en la convocatoria, sino que lo dejamos abierto justamente para que los interesados、eh, puedan eh, pro proponer、eh, alguna intervención que, bueno, tenga justamente ese propósito que persigue la institución, ¿no? Que, es,、eh, que los, eh, los adultos con discapacidad que asisten al taller puedan ir construyendo herramientas y recursos cognitivos que le posibiliten su autonomía y su integración social laboral. Y para aquellos interesados que quieran brindar algún taller, ¿qué otro? ¿Cómo, cómo pueden hacer? ¿Dónde se tienen que hacer? Bien, en la convocatoria está especificado、eh, que las propuestas de intervención、eh, sean enviadas al correo de, institucional, que es tallerprotegido de Vietma a y a h o c o m a r o también al, al Facebook de la institución, y si no que se dirijan a la institución también, <ríe> preguntante, los jueves y viernes. De 2 a 6 de la tarde, que estoy yo recepcionando toda la demanda, digamos.、Eh, Soli, y nos decías recién que hay algunas、eh, cosas importantes, ¿no? Que, que la idea es que se generen herramientas, que, que aquellos que asisten a esos talleres, bueno, tengan herramientas para después.、Eh, ¿Y cómo se evalúa eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se habla con el tallerista? Bueno, una vez que nosotros recepcionamos todas las propuestas, se va a hacer、eh, un análisis de todas las. Las、eh, ideas, digamos, de intervención, y una vez que se analicen,、eh, se van a llevar adelante las entrevistas.、Eh, los puntos, digamos, de prioridad justamente es esto, digamos, que sean、eh, propuestas que puedan llevarse adelante, que no meriten, digamos, mucho recurso económico, digamos, ¿no? Que, que puedan、eh, operativizarse, digamos, ¿no?、Eh, es una ONG, digamos, que. Independientemente de que tenga convenios con desarrollo humano, con programas gestos, y también funciona con、eh, programas del programa Emprender,、eh, bueno, nada, también contemplar, digamos, que sean、eh, talleres que se puedan llevar adelante y que no m e r e c e n mucho gasto económico, digamos. ¿Y hasta cuándo está abierta la convocatoria?、Eh, es todo el mes de octubre,、eh, y ahí vamos a ir informando si se deja abierta.、Eh, Unos días más, o bueno, vamos a ir informando por la página. No, re bien, re bien, y está muy bueno porque son propuestas innovadoras.、Eh, eso también es otra de las cosas que la comisión directiva, como que prioriza, ¿no?、Eh, justamente que、eh, innovar y ofrecer、eh, como propuestas integrales, ¿no? Más allá de que sean con salida laboral, también que prioricen el bienestar、eh, físico, psicológico. Subjetivo de los sujetos que forman parte del taller. ¿Cómo han vivido el contexto de pandemia desde la TAP, teniendo en cuenta, bueno, en principio que no se pudieron llevar adelante talleres y después todas las complicaciones n o propias de la pandemia? Sí,、eh, la institución, en función de la pandemia,、eh, continuó interviniendo de manera virtual, porque justamente se priorizó、eh, la vinculación de los sujetos、eh, con discapacidad que en varios.、Eh, De los que asisten, la única salida de sus hogares es、eh, este espacio. Así que,、eh, bueno, nada, se continuó con las jornadas virtuales, talleres que, bueno, fue complejo porque también fue como algo nuevo para la institución y también para las personas, digamos, con discapacidad, digamos, la parte de, bueno, llevar adelante un taller vía por la virtualidad y el contacto, que es lo que, y el vínculo, que es re importante, como que es como re, medio como complejo o o c m de sostenerlo por la virtualidad, ¿no? o p e r Bueno, nada, se sostuvo y estuvo. o sea, Fue gracias a, a las talleristas y los talleristas que estaban poniendo el cuerpo ahí y a la familia también que a c o m p a ñ a todo este proceso. Pero bueno, ahora ya volvimos a la presencialidad con todo y con todas estas innovaciones y propuestas para el año que viene, porque también, esto, también la propuesta de, de talleristas es para el año que viene.、Eh, pero bueno, qué sé yo, siempre apostando al bienestar de los sujetos con discapacidad. También te agradecemos. Gracias a ustedes. Muy bien, la palabra de Soledad r o m á n entonces, es parte de la ATAP, el Taller Protegido. Bueno, están convocando a talleristas, ¿no? Que quieran brindar justamente talleres para personas con discapacidad.